r e f i r así hasta por aquí. í El único Jorge? Jorge ganador eres tú. ¡Felicidades! b u e gracias por estar a tu lado. Soy ganador.、Eres、¡Feliz San Jorge! Bueno, cuenta a las gentes q u é preguntas hoy en red. A ¿vale? ver, como yo es tu santo,、uh -huh. he preguntado qué es lo último que has leído. <risa> vale, puede ser el champú que has. que te ha acompañado mientras、uh -huh. estabas dentro del baño. Sí. O puede ser un libro、uh -huh. o una revista. Modo ironía on. Por、He、ejemplo. leído los términos y condiciones y política de privacidad. d o trocas ni tu Jorge Sánchez que ya se va, pero bailando como si fuera un bacala de los、Leonardo、90、Dantes. en Barraca a, Leonardo, a las 6 de la mañana. O Leonardo Dantes, ¿sabes? o Leonardo Dantes, porque estabas ahí repartiendo <ríe> pañuelos. Es cierto, <ríe> buenas tardes a todos. Hola, son las 8 y 2 minutos en las 7 y 2. Si estáis en Canarias,、eh, se aproxima según la e m e t u n a tormenta, al menos por donde estoy yo, que es en el estudio Joaquín Luque, que está en mitad de la Gran Vía de Madrid para toda España. ¿Qué tal estáis hoy? La pregunta de la noche es: ¿Qué es lo último que has leído? Me vale todo, desde el champú hasta un r a r recomendación. P, acabo de leer que me va a llover, me voy. Te va a llover, te va a llover, te, te va a llover. La respuesta es al Instagram de los40classic.oficial. Y si quieres, en mi Twitter, Guillem c a b a l l é búscame que por ahí estoy.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 Eurovisión, el primer número uno que consiguieron a nivel europeo. Son las 8 y 13, las 7 y 13. Si estáis en c a r a r i a s soy g u i l l e r m c a b a l l é Estos son los Clásic. o s La pregunta de la noche, que es lo último que has leído, ya empieza a dar sus frutos. Manuel m a r t í n Vivaldi, colega mío del GREEK 40, dice: El sombrero de tres picos, un delicioso y breve sainete, es un clásico español. La saga de amanecer rojo, brutal, bestial, increíble, entretenida. Una lectura que te atrapa y no puedes soltarla. Y luego Adela dice: Las instrucciones de la plancha. Sabor de amor Es que es eso Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer Palomitas de maíz いい <a>。<音楽> o ay, qué guay es esto,、soy. Venga, a bailarlo. Hoy he preguntado qué es lo último que habéis leído, ¿vale? Es el día de San Jordi, es el dragón, la rosa, el libro y esas cosas, el día del libro.、Eh, las respuestas pueden ser un libro, una revista, cualquier cosa. Por ejemplo, Albert z a n dice el prospecto de un antialérgico que me tomo, literal, ¿eh? O Eliseo dice la factura del teléfono. Vaya. No hay gente que es muy culta, que por ejemplo dice, Sarita dice la boda de la asistenta. Y no sabe si s es un libro, si es un prospecto, si es un corto. Voy a buscarlo para ver qué me dice e chat GPT. Alicia Dixon dice: No friegas, no, no barres la casa, no limpias, no planchas, no pones lavadoras, no la atiendes, ¿eh? no controlas el horario de los niños. Pues te vaya a hacer una canción, va a ser número uno y te voy a hundir en la miseria. Eso es lo que hizo en su momento Alicia Dixon con su novio. Y e s The Boys does nothing. Hoy he preguntado qué es lo último que has leído.、Eh, por aquí tengo a Luis que dice: Cuentos de terror y misterio de Sir Arthur Conan Doyle. Y tú no apareces. Gracias, menos mal. Y luego está Ferikin, que dice la cuenta del restaurante turco donde he comido hoy. Ah, vale. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original Feliz de Con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Esta noche va a ser un festival en tu casa. Con línea directa, el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en línea directa.com. Somos ya 11 millones los socios del Pio. ¡Venazo de fiesta el montado en Carrefour! ¡Qué r e g a l a n Si repostamos en sus gasolineras, acumulamos un 10% en el cheque ahorro, solo por ser socios del club Carrefour. ¿El 8% habitual más un 2% adicional? Sí, hasta el 4 de mayo. Pues sigamos la fiesta. Reposta, reposta.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 In my love, not g h marcó En su momento, que e l i minó con el In Your Eyes. Lo bailó como nadie, y lo balaste como nadie. Y esta mujer lleva desde tiempos de Stock Aiken y Waterman, que la producían a él y a un montón de artistas británicos, aunque ella es australiana, a finales de los 90. O a mediados de los 90, más bien. Hoy he preguntado qué es lo último que has leído. Joaquín Cámara dice: En el infierno de Carmen Mola. Ahora estoy también con Náufragos del cielo de. Mira, nuestro compañero Jesús Gallego, del de Deportes. Y luego está Michilito, dice: He leído el ticket de la compra. Los 40 pues seguro que te has dejado los espaguetis o el zumo de tomate. Seguro, fijo. When the heat of a rolling w i n d can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And This is w 67 añitos como 67 rosas que te mereces madre mía que la de alegrías que nos ha dado de c u r o bueno pocas todas canciones tristes en su mayoría pero estas las buenas mincar y esta que son las quizás las únicas dos alegres son buenísimas hoy la pregunta de la noche por cierto buenas noches es q u é es lo último que has leído y nico club dice lo último que he leído es q u é es lo último que has leído ya a n t r a d o en bucle así está sin parar vamos Gente、que sí que lee libros a tope y que dice lo, lo último que he leído ha sido a los playstalls con dana de d bukowski bueno los placeres del condenado de bukowski、eh, y luego está isa que dice lo último que he leído es el misery de stephen king u、uh, y esa escena con el mazo u、oh, y los topillos、no. que vi a mica en concierto fue en un concierto que se daba justo en la plaza de c u s c o en un local que había en un subterráneo de ahí en el que el techo no alcanzaba más de los dos metros cinco como mucho es un local muy pequeñito y recuerdo que mica que, que alcanza los dos metros con facilidad estuvo agachado prácticamente todo el concierto y yo p e n s a d o quién ha hecho el booking de esta sala el pobre no podía dar ni un salto vamos nadie podíamos darle un salto vamos Bueno, hoy en el, la pregunta de la noche he preguntado qué es lo último que has leído. Hay gente que, bueno, hombre, pues la lectura lo tiene como un hábito, prácticamente. Increíbleble dice, pues lo último ha sido la granja de John Grisham. Vaya, p e c h a g u e r a de Orwell. Bueno, es igual.、Eh, y luego di, la última que he leído por Instagram, hay por Twitter, dice, Mr. Ravenclaw, ¿te valen las instrucciones del Sanex del LVC? Pues es importante, sí. No vaya a ser que vayas a bebértelo. I tried to tell you many times I cried alone Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bone e n los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números u n o Pop. Baladas. r o c k La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. どうしたの t r y to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. クラシック。 Te pedía gran cosa la luna tampoco como mucho hoy una rosita y un libro y esas cosas aunque también hay que felicitar a la gente que está celebrando además es festivo el día de castilla y león q u é dirás tú bueno también lo sabía s í lo sabía lo sabían sí claro lo sabíamos todos a ver he preguntado hoy cuál es lo último que has leído o qué es lo último que has leído sería más correcto vale、eh, por aquí césar dice por fin El sol en la cara de Jorge Pariente, recomendada para gente divorciada. ¡Ay, cesta! ¿Algo que contarnos? Luego está lo gracioso, J. Cosco, dice: Lo último que he leído ha sido esta pregunta. Gracias, gracias. Chiste que no se ha repetido prácticamente nada. Ay, Moonlight. Good times. Boogie. De Evelyn Thomas. Ya sé, bueno, lo sabéis vosotros que yo soy de la broma y también vosotros, pero también sé que sois una audiencia muy culta. Por ejemplo, José Ricardo dice: Estoy leyendo La sala de los longevos de Eva García Sáenz Durtiri. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 NOOOOO 40 Classic。 caminando por la vida y yo voy recomendándote que si alguien te hace una encuesta una pregunta sobre qué radio escuchas que digas la verdad los 40 classic si no lo、no、escucharías este mensaje a que soy listo Números 1. Los 40 Classic. <tose> Pues yo también quiero decir lo que estoy leyendo, qué demonios también. No es por recomendaros, yo estoy leyendo El Calma Total, que es la primera traducción que se hace al castellano de Charles Williams, que la ha hecho Hernán Migoya, que es un escritor de la leche y este es un autor brutal. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido.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 estáis son las diez y cinco minutos las nueve y cinco si estáis en canarias estos son los 40 clásicos yo soy guillem caballé la pregunta de la noche que es lo último que has leído lo he preguntado tanto por el instagram de los clásicos como por mi twitter t e n g o algunas respuestas del twitter por ejemplo geoquito dice、eh, tu mensaje lo último que le í r <risa> á de libros estoy con la saga de los hijos de la tierra de jm a n u e l pues chicos ya sabéis tenéis todavía una hora para responder Guillem Caballé. En los 40 clases. Color Esperanza de Diego Torres. Vamos a volver a la pregunta de la noche. ¿Qué es lo último que has leído? Por ejemplo, Luis dice la muy catastrófica visita al zoo de Joel Dicker. Y luego está BTBD, dice el monje que vendió su Ferrari. Esta tengo que leerla yo. Y luego está Juan, que dice la lista de la compra por WhatsApp. A ver, cualquiera de vosotros es libre de contestar lo que quiera. Todavía están activas las preguntas en el Instagram de los 40. Clasito. Los 40. せの la mejor mezcla de números uno. ¡Oh! 240 Classic. Solo tus números uno. con ella nunca se sabe terminó su residencia en alemania también en las vegas、eh, se ha dedicado este año por a r a s c a r s e un poquito la barriga que eso también está muy bien cuando ganas tanta pasta pero dicen algunos rumores noticias todavía no confirmadas que está preparando disco para finales de este 2026 principios del 27 どうせ濁らみあれでどっかで、やせふえこんにんにんにょピーコン、んふえした c l á s i c o Qué bonito, qué, qué bonito es el More t n Wars. Estaba leyendo titulares del día de hoy. Este es el de la ser, un titular de la ser que dice, un director de orquesta tira al suelo un violín del siglo XVIII valorado en más de un millón de euros durante un concierto. Se emocionó con la batuta y f l u c u t u m Menos mal que la violinista lo paró un poquito con el pie y no se ha dañado el violín. Pero verudo, susto. Un millón de euros el violín. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever h a p p e n s Flow sisters. Hey sister. Pero, Mónica, ¿qué es lo último que has leído? Hola, Guillem. Pues Hola. mira, yo el último libro que he leído es uno que se titula Disciplina sin lágrimas. Para conocer cómo funciona el cerebro de los niños. Eso sí que es un libro de instrucciones, Mónica. Con ella os quedáis. Hasta mañana. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En los 40 Classic. Hill、con Ronan Kirin, y lo que yo no quiero es que pase ni un solo minuto más sin decirte feliz San Jordi. A todos nuestros amigos catalanes, por supuesto, a Guillem Caballé y a todos los Jorges que nos escucháis este 23 de abril. Espero que hayáis pasado un día estupendo y lo celebramos con tus números uno Además, ya sumergiéndonos en la noche con esta banda de metal sinfónico holandesa llamada Within Temptation. Quédate con nosotros y sigue disfrutando. Stand My Ground. Bienvenidos. Así.